Para hacer medidas de seguir la cuarentena, tendríamos que tener un programa de, de asistencia hacia la, a la, a la gente, pero acercamiento con el gobierno no hay. Más bien ha habido un enfriamiento porque nosotros como gobierno municipal, pensando en nuestra gente, este hemos estado exigiendo la que se habilite el hospital de tercer nivel que tenemos aquí en construcción, que tenemos ya prácticamente listo para poder este atender a la gente, ya sabemos que lo, los hospitales de Santa Cruz han colapsado y nuestra gente sigue necesitando esa este atención que es de más especializada, para eso se necesita ya el tercer nivel y bueno, pues ya Santa Cruz no tiene espacio, hay una peregrinación de nuestra gente buscando espacio para tercer nivel y Y no hay respuesta, y nosotros lo tenemos el hospital de tercer nivel aquí ya construido y ya equipado por el gobierno nacional yo el 23 de marzo he visto 12 respiradores que hay en este hospital acá, y por eso hemos estado exigiendo de que se inaugure lo más y se ponga en funcionamiento lo más antes posible este hospital sin ninguna intención política no estoy haciendo este politiquería, no estoy buscando de golpear a un gobierno nacional Yo quiero que a este gobierno nacional le vaya bien porque yéndole bien no ver bien a todos estamos realmente en emergencia nuestra gente necesita esa atención nuestra gente necesita este buscar que el gobierno nacional nos ayude y por eso yo soy el portavoz de la gente yo soy el portavoz eh, la necesidad de, de, de, de los montereños está más allá de un tema político y hemos buscado de que de que hacer gestión Para, lastimosamente ha habido gente dentro del gobierno nacional y también malinterpretaciones y direccionamiento de ciertos medios de comunicación que han hecho de que esa esa demanda legítima que tengo como gobierno municipal la direccionario hacia una parte más política y bueno pues el gobierno nacional lejos de buscar coordinación Lo que ha enviado es gente a querer amedrentarnos, gente a querer humillarnos, gente a querer atacarnos políticamente. Y lo único que nosotros necesitamos es coordinación para trabajar y dar respuesta a nuestras necesidades.